Yo tengo un caballo verde que hace piruetas Se sabe lavar los dientes, va en bicicleta Tiene un cacho en la barriga de andar echado Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado Cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado. Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. los labios rojos y es percherona. y cuando lo ve al caballo le dice así me dan ganas de comerte porque te pareces mucho al perejil me dan ganas de comerte porque te pareces mucho al perejil yo le enseñé a hablar sabe decir mamá y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar